Soy manager de dos grupos musicales, uno de salsa choque que se llama Los de por ahí, y otro grupo de reggaetón que se llama Mikey y el Omi.、Ah, Ellos son de reggaetón no, y estamos y empezando con un proceso en el de reggaetón. Usted es el manager. El manager de esos dos, de esos grupos, dos grupos. Sí, señor. No hay como, si, si hay similitud, ¿no? Hay como gran diferencia entre salsa choque y el pues reggaetón. Pues hay gran diferencia, pero en estos dos grupos vi esa viabilidad de poder medir por el salsa choque y que el otro grupo fuera completamente diferente. Para tener esa, esa doble oportunidad de vender los dos, los dos shows, que es lo que estoy haciendo en este momento. Sí, los grupos son de aquí, ¿de dónde son?、Eh, el, el de Salsa Choque, son radicados en el municipio, son caleños. Los de por ahí, que estuvimos el, el domingo en Ferias y Fiestas de Sibate presentándonos.、Ah, los de por ahí se sí, presentaron、señor. en.、Ah, ¡Qué bueno, qué bueno! Y el de reggaetón. El de reggaetón, estamos empezando el proceso con, el, con los cantantes. Vamos a hacer una gira promocional. ¿Pero son de Suacha? Sí, son de Suacha. Ellos sí son de Suacha. Uno de Suacha y uno de Cali. Digamos, usted como manager de estos dos grupos. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues la experiencia ha sido muy enriquecedora porque precisamente el proceso que hicimos en Cibaté con, con el grupo de Salsa Choque en las ferias fue muy lindo porque hubo una inclusión social. Allá tienen unos grupos de danzas que tienen muy buen nivel y aprovechamos para que un grupo de niñas estuvieran en tarima con el grupo de Salsa Choque. Entonces hizo un proceso de dos semanas de preparación para que hubiera esa inclusión social, para que las niñas tuvieran esa tarima en su hoja de vida, ya que quieren pues, ser cantantes. Algunas y otras bailarinas. Sí, ¿cuántos son los integrantes del de Salsa Choque? Los, los de Coray. Dos cantantes, el productor y un bailarín. Es decir, cuatro personas. Cuatro personas. Dos cantantes, el productor y un bailarín.、Uh -huh. Salsa Choque. ¿Temas son propios? Sí, claro, son, ya son... tenemos cinco plays, ¿Sí? cinco, cinco sencillos, tenemos videos en YouTube, cuatro videos. Hoy estamos grabando nuestro quinto sencillo que se llama b r o s o n Que en b r o s o n en el idioma de, de los afros, es sabroso. Sí, sabroso. Sabroso. <risa> y vamos a grabar en 15 días el video con una productora que nos. Sí, en YouTube encuentra uno en temas. YouTube están... ¿Y En o u u t esto b e no. cómo los e n c o e n t r a de por ahí? Los ahí de ya por ahí. Las, los, plays de los... los de por ahí. Si bien es cierto, no son de Suacha. Pero pero viven en Suacha. Sí, Mira, hay、claro. que decir que es Suachuno, porque viven en Suacha. Sí, viven Eso en ya Suacha. no hay nada que hacer, Alejandro. El hecho de que uno vive en Suacha, entonces,、claro. entonces, exactamente. n n t o c e e s Después de vivir dos años en Suacha, uno ya es Suachur. O o、sí. en cualquier territorio. Si yo vivo dos años en f u s a g a s u g á ya soy Fusagasugueño. Sí, señor, sí. No, no, nosotros, Alejandro, ¿usted a a l e j nació d usted r o n en Suacha? o k e r no. <risa> Pero mire, ya se le pegó. Cierto que tiene pinta de suachuno. Tiene pinta de suachuno. <risa>、eh, Javier, lo invito a que escuchemos a un oyente, como siempre, oyentes primero aquí en Periodismo Público Radio. Javier, creo que lo van a felicitar. Don Alirio Moyano, buenos días.、Eh, muy buenos días a Ariel, a Zulay y a Javier.、Ah, muchas gracias, buenos días. Le cuento que estuve en las fiestas de Cibati. Excelente, excelente su programación. El show que hicieron、eh, movió a la gente, movió, se movió todo. Estuvo muy buenísimo el, el show, lo felicito, Javier. Y, y para adelante, eso es lo que necesitamos mostrar de su hacha: que no somos los malos, sino que siempre hay cosas muy buenas para mostrar en diferentes municipios. Vea, pues mire, don Alirio, aquí, aquí es diciendo y haciendo. Él los vio. o i g a qué bueno, chévere, sí, ¿cierto? Muy chévere, muy gratificante escuchar esos comentarios de, pues, de personas que uno no. no, no o sea, conoce, usted no pensó que esta b a ñ a n ¿no? a No, pues habían cerca de ocho mil personas en el parque principal y es muy gratificante escuchar ese tipo de comentarios y llevar el nombre en alto de Suacha, que pues un Suachuno es el que está liderando esos procesos en esas tarimas pues, tan importantes. Don Alirio, ¿bailó al ritmo de la salsa choca? Sí. Excelente, no, yo, pues,、eh, yo soy un poco más. Antiguo, <risa> e n a l i v i o de los melódicos. <risa> los flores Pero... movían a uno y estaba,、eh, pues, uno se alegra de ver esa,、eh, esa forma como lo hacían estos caleños, cómo, cómo se movían. Y pues, usted sabe que、eh, la, la salchacho. Esa es buenísima para bailar y, y más cuando de pronto hacen un gol Colombia.、Eh, me hizo recordar mucho mi selección. Sí, ¿quién no s recuerda a James? Que fue el que finalmente nos metió el tema de la salsa la choque. Salsa porque no, no, la verdad, yo, yo personalmente no la conocía hasta que llega James. Con su cuento, y ahí para acá es que se revolucionó este tema. Oiga, don Alírio, qué bueno, de verdad, usted como siempre atento al periodismo público y qué bueno también que haya disfrutado de las fiestas de Cibaté con grupos que, aunque son integrantes nacidos en Cali, pero ya podemos considerar que son de, del municipio de Suacha. Sí, muchas felicitaciones y para adelante, yo quiero verlo en el consejo, allá trabajando por la juventud、sí. y, y para adelante, para adelante, sin ni un paso. Atrás ni para cuadrar impulso, sino para adelante. Sí, ese r a el lema de mi tío Julio César. Sí, había pues ahí se recuerda. Don Alirio, gracias, un abrazo.、Sí. Muchas gracias, que esté muy bien. Alirio.、Like. Bueno, Javier, ahí está, mire, y, y así como Don Alirio, seguramente muchísima gente de Suacha lo vio. Usted vio, bueno, vio a l grupo. El grupo.、Eh, ¿Se presentaron los dos o solamente el de、no, Choc? Solo el grupo de Salsa Choque. El de, el de Salsa Choque. Chévere,、eh, ¿qué otras presentaciones y en q u otros sitios h a tenido la posibilidad de pronto de.?、Eh, estuvimos el año pasado en el Guaviare, ¿Sí? presentando el, el ritmo de salsa c h o c o a e Ah, pero eso es por todo lado. Sí, señor, sí, ya pues, como tú lo dijiste anteriormente, gracias a la Selección Colombia, este género, pues. tuvo... Se ha impuesto, boom, ¿no? Y se ha impuesto mucho, ya hay muchos grupos, ya hay casas disqueras interesadas en, en tener varios temas que están pegando durísimo ahorita, y pues nosotros estamos trabajando en pro de eso. En aprovechar ese boom que tiene para e x p a n d e r l o por toda Colombia. Perfecto.、Eh, Javier, proyección con los, dos, con los dos grupos, tanto con el de reggaetón como el de salsa choque, hay previsto algunas presentaciones. Bueno, usted me decía que, que se, próximamente se va a grabar otro disco, ¿no? Sí, se va a grabar otro disco con los de salsa choque y con el grupo de reggaetón también tenemos un, un playlist ya para, para grabar, están precisamente. Con la maqueta ya prácticamente lista. Este fin de semana tenemos dos presentaciones con el grupo de reggaetón en unos、eh, bares del municipio que nos abrieron la puerta para, para empezar a impulsar a estos muchachos. Y con el grupo de, de salsa-choque,、eh, una vez terminada la presentación en Cibate, se me acercó una persona a la gobernación que nos quiere tener en tres municipios en las ferias y fiestas de, de esos municipios, que están por confirmar. Bueno, ¿y ustedes dónde los contactan? ¿En internet hay algún, alguna en, fanpage, por, por el el fanpage? ¿En Facebook? En Facebook. Eh, en, mi numero, pues、en mi fanpage personal, mi número de celular que es el 300-354-6061.